chistes grosos Mi tío tiene un kiosco en la boca Qué lío para lavarse los dientes, ¿no? <risa> mamá, mamá, ya no quiero ir a Europa Callate y seguí nadando Mamá, mamá, en la escuela me llaman despistado. No, Alfredo, te equivocaste de casa otra vez.